Eureka. Menos vacas, más árboles. Esta es una de las formas para combatir el cambio climático. Y lo vamos a saber esta noche aquí en Eureka con Mado Bertines. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es posible? ¿Es posible que más árboles y menos vacas sean la solución para combatir el cambio climático? ¿Será porque los árboles son verdes, toman aire y las eh, vacas a veces hacen... Pues pues eso, se, se los echan y llenan de metano el entorno, ¿no? Sus cositas. Claro. claro. <risa> eh, bueno, pues eh, yo no sé si, tú has tenido, si has tenido la experiencia de plantar un árbol alguna vez. Nosotros en el colegio la verdad que hacíamos bastantes excursiones para plantar árboles y nos llenaban alguna zona de la sierra, por mi pueblo, y cositas así, yo pues puedo decir que algunos de esos pinos que hay por ahí, pues los planté yo, y siempre que he vivido en el campo, pues me ha parecido lo más genial. Ya luego los oyentes dirán, ya está Mado ahí poniéndose en plan heidi, que si sí, lo idílico y que si. Sí? Bueno, hey, algunos dirán, bueno, hey, Mado ha plantado pinos. Eso. Mado ha plantado pinos, así como pensando en las cositas, ¿no? Claro. Bueno, vale, también he plantado algún naranjo, ¿eh? ¿eh? Pero eh, Mado ha sido árbol... Ha plantado pinos y ha sido un poquito vaca. Algunos dirán, bueno, pero esto, pero esto tiene mucho que ver. Se pueden plantar pinos literalmente o metafóricamente, ¿no? Madre mía, yo a veces en esta sección yo creo que de parío. Pero bueno, sí. en el mundo, en el mundo eh, se arrasan millones de hectáreas eh, de, de árboles, de bosques cada año. Algo así como la superficie de Panamá. Una barbaridad. Y los árboles son necesarios para la supervivencia del planeta, la humanidad, el ecosistema. Yo creo que son nuestro pulmón, todo el mundo lo sabe, nuestra garantía de más de calidad del aire. Pero es que además, cuantos más árboles haya, más podemos luchar contra el calentamiento global. Tienen un papel importante cuando no importantísimo, porque si plantamos árboles en áreas estratégicas, se puede llegar a enfriar el ambiente entre 2 y 8 grados. Y eso a nivel global es una pasada. Además, es que un solo árbol puede llegar a absorber 150 kilos de CO2 al año. Así que, bueno, ¿te imaginas qué pasaría si todos nos pusiéramos a plantar árboles? Por lo menos eh, que el mundo sería mejor y me más eh, respirable y habría más verde y eh, se contribuiría un poquito a luchar contra el cambio climático. Lo que debemos hacer en definitiva es frenar la, la, la deforestación o en cualquier caso compensarla con la reforestación. Suena utopía, no sé, pero a lo mejor podemos poner un pequeño granito de harina en este de la revolución del árbol. Os diré que en la Unión Europea tienen claro que los Estados miembros tienen que garantizar que la deforestación vaya compensada por un proceso paralelo de reforestación. Otra cosa es que luego los países hagan lo que les salga de las nueces. ¿no? En Australia mmm, van a plantar mil millones de árboles a lo largo y ancho del continente. China mandó el año pasado a 60.000 soldados a plantar árboles en un área de 84.000 metros cuadrados. ¿no? Y no ¿Se imagináis también un día en el que los soldados ya no vayan a plantar bombas, ni minas, ni nada? Y solo Joder, tuvieran que bueno plantar árboles, claro. Y se han hecho cosas similares en India y en el Sahel. En definitiva, que han estado pintando nuestro planeta Tierra de zonas... Verdes, han estado pintando planeta de verde y lo dice la FAO también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la Alimentación que hay que frenar la deforestación y ampliar la superficie boscosa pero no, no basta con plantar árboles para frenar el cambio climático y la cuestión es que si se plantaran todos los árboles necesarios para compensar ese excedente de dióxido de carbono pues eh, tampoco nos bastaría porque eso se iría en contra de la biodiversidad ¿Vale? y acabaría suponiendo, eh, acabaría poniendo en peligro a, a, a otras especies. Es decir, el mensaje con el que debemos quedarnos es que más árboles, sí, más plantaciones de biomasa, sí, pero por favor, mmm, como medida complementaria a otras políticas para la reducción y captura de emisiones de gases con efecto invernadero. Yo de momento creo que por mucho que nos pasemos nunca vamos a, quiere decir que por mucho que nos pongamos a plantar árboles nunca vamos a pasarnos en el proceso de lucha contra la deforestación, ¿sabes? Otra cosa es eso, que eh, no solo con árboles lo podríamos arreglar, ¿no? Vale, porque eso es lo que además dijeron unos investigadores alemanes, ¿no? que eh, compensar ese excedente de la atmósfera Con, con árboles no sería tampoco lo, lo, lo único que podríamos hacer porque eso además sería destructivo ¿no? y, y si necesitamos reforestar sí, pero eh, necesitamos eh, reducir las emisiones de CO2 y no solo con árboles sino con medidas complementarias lo que hace falta es una política seguramente más eficaz y agresiva contra las emisiones de CO2 pero con Donald Trump en el poder y gente como él pues parece que lo llevamos crudo. Ahora bien voy a contar una curiosidad Que a lo mejor no sabías. Dime. Eh, ¿Tú sabes que las vacas contaminan más que los coches? Pues eh, eh, sí lo sabía, no lo sabía, pero bueno, es que la, las vacas echan unos... Eh, de aquellos eh, fuertes eh, eh o sea, no, no sé si más que los coches o que algunos coches eh, pero pero sí lo hacen y lo hacen mucho porque eh, sus olores son un poquito metanos ¿no? Sí, siempre, o metanímicos o, sea, o como sí. se diga ¿no? una vaca contamina más que que, que que un coche porque emite a la atmósfera grandes cantidades de metano ¿cómo lo hace? pues con sus eductos Y sus pedos, pero sobre todo con sus eructos. O sea, o sea, las vacas eh, eh, bueno expelen ese gas metano y bueno, en realidad todo el ganado de la, de la tierra, incluido cerdos y aves de corral, que, que, que si lo, lo cuentas y lo sumas, constituyen casi el 40% del total de, de ese gas, de este gas producto de actividades humanas, ¿no? Aunque aquí la, las vacas podrían decir que en rigor, eh, bueno, que son ellas los que hacen esto, ¿no? Pero vamos, no nos vamos a poner ahora tiquismiquis cuando lo que está en juego es nuestra supervivencia, ¿no? Y bueno, además es que es la supervivencia que hace 180 millones de años del calentamiento global debido al metano fue culpable de una extinción masiva de especies. Pero, eh, bueno, esto es así. Eh, las vacas contaminan y hay un estudio de la FAO, además, que dice que el sector ganadero contribuye con un 14,5% en las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por actividades humanas. Estamos hablando aquí solo ya de las vacas. No, ya de los cerdos, las aves de corral y todo eso. Y bueno, eh, diversos equipos internacionales lo que están haciendo desde hace años para intentar reducir esas emisiones del sector ganadero es trabajar en aditivos en la comida que les hagan tener menos eructos. A ver si así se puede reducir en algún porcentaje, aunque sea en un 10%, el nivel de emisiones de, de, de metano de estos bovinos ¿no? y, y bueno es una curiosidad, a lo mejor eh, pensamos que cogiendo el coche contaminamos mucho y cojamos la bici, sí, por favor, pues a lo mejor reduciendo el consumo de carne también hacemos lo mismo que cuando cogemos la bici y bueno, yo no estoy diciendo a nadie aquí que deje de comer carne ni nada de eso, ¿sabes? pero a lo mejor consumir... Pero que menos... si dejan de coger el coche, no cojan una vaca porque la fastidian del todo, ¿no? <risa> que no se monten a la vaca <ríe> Que no se monten a la caca porque bueno, igual, sí. <ríe> igual más. es curioso, sí, pero bueno es un dato que, que me apetecía también compartir. Desde luego que sí es importante saberlo. Fíjate cada vez que se habla de un tema parecido a esto, me acuerdo de un señor eh, hay mucha gente que dice, bueno, cuánto verde y cuántos árboles hay en Madrid eh, y ese es cierto y todo se debe a algo, ¿no? Todo tiene un fundamento. Había eh, un señor, un político en el siglo XIX, finales del XIX, comienzos en Del 20 que se llamaba Arturo Soria, eh, le pusieron nombres eh, a calles y este señor, una de las cosas que dijo y que popularizó fue un árbol por cada casa, y El verde de Madrid en parte se debe a este señor. Gracias a este señor que, entre comillas, obligaba a cada casa a poner eh, un árbol una vez al año. Bueno, pues hay mucho verde en Madrid eh, gracias a él. Pero no deja de ser curioso que a partir de ese momento, a partir de ese momento, Arturo Suera fue perseguido, humillado, eh, no pudo hacer eh, muchas cosas. Alguien que quería el bien de todos eh, fue perseguido por eh, el poder. No deja de ser curioso, ¿eh? Y... Mira, es que a, a veces estas cosas de, de la ordenación urbana sí, y sí, la política sí. y los gobiernos son bastante contradictorias, pero me parece muy bonito ese concepto que has rescatado de Arturo Soria, de un árbol por cada casa, porque sería estupendo que todos siguiéramos ese ejemplo. Desde luego que sí, y una de las cosas que él... Eh... Ciudad de Lineal, la Ciudad de Lineal en Madrid, entonces eran casas nuevas, eran casas casas abiertas y él en la Ciudad de Lineal de Madrid eh, quería que cada casa tuviera su huerto para que fuera autosuficiente y para que pudiera alimentarse de lo que generaba cada casa. También es importante Oye, recuperar yo... eso. ¿eh? Oye, pues que, que, que reflexionemos sobre eso, sobre sí, esos sí. árboles que nosotros vemos. Algunos de ellos, pues, muchos años formando parte del paisaje, algunos incluso antes de que nosotros naciéramos ya estaban ahí, en nuestro barrio, o en los puso alguien. ¿Nosotros qué vamos a dejar? Pues eh, buena pregunta, ¿eh? Claro. Pues eh, por lo menos eh, dejemos árboles o dejar crecer a los árboles que también es importante. <risa> Aquí en Eureka con Mado Martínez luchamos por el planeta y luchamos también por la ciencia y que nos hay conocimiento, que nos de saber y nos lo cuenta aquí. Mado, muchas gracias. Buenas noches.